Hoy no nos permiten y estamos ahí con Jonathan Maldonado. Johnny, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Fabi? Sí, sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo andás? ¿Tirando, no? Muy bien, sí, bien, bien, bien, 29 anoche y venís venís bien. La verdad que te felicito, Johnny, ¿eh? te felicito porque tenés, estás teniendo un, un gran arranque de, de, de temporada de Super 20. ¿eh? Bueno, Fabi, muchas gracias. La verdad que mejor que acompañen los resultados, eh, más allá de realmente de, de que está bueno ser por su en y hacer punto, me parece que eh, si es ganando el partido es mucho mejor, porque después de última terminás con ese sabor amargo por ahí hiciste un partidazo y no terminaste ganando no vas a terminar y obviamente contento del todo. Claro, no, no solamente hablaba no soy solamente los que se fijan en los 29 puntos, ¿no? Ayer te tocó 29, pero los partidos que no estuvo Lucas Pérez y que tuviste que dar una mano en la conducción, como podés hacerlo habitualmente porque tenés esa condición, ese talento también, este, sumás en asistencias, sumás en rebotes, este, hacés jugar a tus compañeros, este, la Unión de Formosa le ganó muy bien a comunicaciones este 112 este, a 99, vos tuviste también ahí un buen partido, pero te anotaste en tres rubros, este, metiste 27, hiciste cinco rebotes, clavaste 4 asistencias, o sea, me refiero a un, a un todo, ¿no? cuando uno dice jugar bien, porque si no serías solamente un goleador y vos sos un poco más que un goleador. Sí, sí, yo por lo menos eh, yo que sé, me gusta más, más que el tema de, de ser goleador, eh, hacer el equipo en, en otras cosas, obviamente que si se dan los partidos eh, sí. Johnny estás por ahí se nos fue otra vez y si mis compañeros pueden jugar más más liberados, tienen más tiro, eh me gusta ser el generador del juego no tanto por lo bueno, es el, el definidor, así quieres sí. Eh, tengo la oportunidad y la suerte de que me da el eso en el equipo y que estos últimos años la vengo teniendo así que lo estoy disfrutando todo lo que, que me imagino, me imagino, este obviamente que tu, tu la posición tuya es la posición del escolta te sentís mucho más cómodo ahí, te sentís mucho más liberado y podés dar una mano ¿no? este cuando falta uno de tus compañeros en la posición del uno o alternativamente cuando estás con el, el base que yo Lucas Pérez tiene buen tiro también y de repente un día este vos no tenés tanta puntería y podés pasar un rato de uno y pasarle la pelota a Lucas para que juegue pero te sentís más cómodo jugando de escolta ¿no? sí sí no verdad yo había arrancado eh, más que nada eh, en ingeniería jugando de base pero después empecé a sentir que, que, que me gustaba más hacer de escolta que tenía otro otro tipo de de juego de, de protagonismo en ataque y, y nada con los años me estoy tirando más a, a esta posición pero es como si vos yo obviamente que no tengo ningún problema en, en hacer jugar al, al equipo como me gusta eh, si el, el uno está teniendo una buena noche sea Lucas en este caso sea Víctor Fernández que también es un jugador que, que tiene buena mano eh un poco los roles yo no me siento cómodo también en la posición que lo hace así que está bueno eso le da, le da un poco más de certidón al equipo y ...y tener otro otro, otro jugador que, que, que también pueda tomar decisiones desde, desde el tiro. Eh, bueno, están levantando de a poco, o sea, arrancaron... estamos hablando con Jonathan Maldonado, jugador de la Unión de Formosa... ...digo, eh, arrancaron un poco como imprecisos, ¿no? Uno, una seguidilla de derrotas, eh, ganó San Martín, ganó regatas... ...eso hizo que el grupo se desbalanceara un poco... ...cuando uno pensaba por ahí que este grupo iba a ser mucho más parejo... ...y peleado hasta el final de estos ocho partidos que tenían en el Super 20, porque, a ver, Comunicaciones tiene buen equipo, es cierto que tuvo lesionados, ustedes también lo estuvieron, quizás el más flojo o el que estaba medio armándose era estudiante de Concordia, pero me parece que como que se desbalanceó muy rápido el grupo, ¿no? Sí, sí, obviamente que siempre cuando arrancás eh, con eh, dos derrotas, en este caso como nos pasó a nosotros, medio que empezás a entrar un poco en dudas, viste... Eh, el equipo pierde confianza en muchas de las cosas que venías haciendo y que por ahí esas noches no estuvieron saliendo, entonces como que eh, se pierde mucha la confianza el trabajo grupal y, y más también de del de individual, si, si, si, si no, no tuviste una buena noche. Eh, entonces me parece que eso fue fundamental para nosotros. Eh, claro. Pero bueno, eh, también jugó mucho el, los nervios y la ansiedad de los primeros partidos de... Viste, el Super 20, querer hacerlo bien, ser hacer un equipo nuevo, eh, entrenador también nuevo, entonces fueron muchas cosas que, que en tres días eh, jugando con Regate y con San Martín eh, como que fue un, un golpe duro y, y nos costó un poco recuperarnos. Eh, nada, pero bueno, eso recién arrancaba, nos pusimos eh, fuerte en el sentido de, de la cabeza de decir tenemos muchas cosas de acá en adelante para mejorar, para corregir, y, y nada, me parece que lo estamos haciendo y está saliendo por muy bien. Bueno, y con tu experiencia, con tantas ligas jugadas, con haber estado ya en, en, en la Unión de Formosa, y viendo cómo se armó el equipo, que ahora dirige Dani Cano, eh, y comparando cómo se armaron los otros equipos, ¿no? A ver, eh, hablo de nombres y hablo de una especie de, de juego o predicción, porque después... Hay un montón de cosas que, que pueden pasar. Este, ¿Cómo ves este, este futuro de, de, de Formosa, de la Unión de Formosa en la Liga Nacional? No lo ve por ahora. Se cortó la nota, escuchamos, yo seguía hablando por las dudas, este, estábamos hablando con Jonathan Maldonado un día complicado para las comunicaciones, este, son unos días complicados para las comunicaciones, como para cada cosa que, que pasa no solamente con, con este tipo de tareas, sino en otras tareas, con tanta lluvia, con tantos días, con, con este, este clima realmente que nos está maltratando. Estábamos hablando con el jugador, de la Unión de Formosa anoche una muy buena victoria del equipo formoseño que de a poquito va encontrando un poco su, su nivel, ¿no? Este ya no, no no pasó aquel chubasco de haber perdido los primeros partidos. Este viene de, de ganarle a al equipo eh, de comunicaciones 112-99, ahora también le ganó a, a Estudiante de Concordia, el primero fue de visitante, el de primero de los dos que nombré, y el de anoche fue este jugando justamente en, en Concordia, el anterior había sido jugando de local. Te decía, Johnny, eh, ¿cómo, ve, ¿cómo ves vos con tu experiencia de haber jugado ya varias temporadas la Liga Nacional?, y de conocer bien a todos los equipos, eh, y comparando un poco, si bien es un juego, eh, el armado de tu equipo con el resto de los demás, ¿cómo lo ves a, a la unión de Formosa dentro de lo que es la Liga? ¿Dónde crees que pueden llegar a estar, o cuáles son los objetivos? Eh, me parece que esta, más que nunca, va a ser una Liga super pareja. Eh, creo que es armar un equipo medianamente eh, competitivo, eh, obviamente que de nombres, eh, a priori San Lorenzo es obviamente el plantel más largo, con, con jugadores ya con, con mucho nombre, con mucha experiencia, pero después eh, creo que estamos todos para pelear un, una posición ahí, eh, digamos, en, en nombres eh, a, atrás de ellos. Eh, yo creo que nosotros tenemos un, un equipo lindo, un equipo completo, eh, Obviamente que ahora estos últimos partidos no tuvimos la suerte de, de contar con, con Tony, el extranjero, y con Felipe, pero me parece que Dani está llevando al, al equipo a jugar cada vez mejor, a, a que nosotros nos conozcamos y me parece que con la idea de, de juego de Dani, más lo que podamos aportar nosotros individualmente, estamos para hacer una liga linda, una liga competitiva, y que, y que el tiempo obviamente dirá que en qué posición tenemos que quedar, pero yo creo que estamos para, para estar de, de mitad de tabla para arriba y, y poder pelear un, un puesto con San Lorenzo ya en, en, en arriba de la tabla. Bueno, bueno, eso, bueno, este eh, eh, está bien eh, tener esa pretensión. Mira, el otro día me sorprendí, la verdad, eh, tengo que decir, eh, públicamente, ¿no? Este, y creo que se notó al aire, porque habíamos terminado de televisar eh, Peñarol, el seguro, porque la nota fue a Tavares, Boca, el rival, sí. este, y le pregunto a Pato para qué está Peñarol, y Pato me dijo para salir campeón y a ver, no, sí, sí, no, no está mal, pero uno se queda porque bueno, claro, lo que vos dijiste, lo primero que vos dijiste es lo primero que uno piensa también ¿no? San Lorenzo se armó como para mantener el título y, claro. y está en esa historia, ¿no? Pero está perfecto eso. No, no, me parece que eso es la mentalidad con la que tienen que arrancar todos los jugadores, más allá después de que eh, obviamente que la Liga Johnny ¿Te fuiste. Termina poniendo esto, no hay duda. Claro. Pero eh, yo creo que hay que salir todos los partidos a ganar, sea con San Lorenzo, sea con el equipo que sea, me parece que... Ahí está, se cortó otra vez la comunicación con Maldonado, vamos a recuperar una vez más, vamos a recuperar una vez más, vamos a ponerle un poquito de, este, de buena onda, de, de, de ser positivo, acá me hace señas, dale salida, dale salida, no, queremos charlar con Jonathan Maldonado, Son momentos complicados de las comunicaciones, sabemos cómo están, pero nosotros estamos acá para hacerlos divertir sanamente y en familia. Te recuerdo que esta noche, 9 de la noche, por la pantalla de Tays Sports, los señores Montesano, Rafael y García te van a llevar a tu living, a tu dormitorio, a tu cocina del partido entre Boca Juniors y vaya Vázquez. Johnny, ¿estás ahí otra vez? Sí, todo ¿Qué? Estoy, pa estoy, estoy. ¿Pagaste ¿Qué la cuenta del bueno. celular este mes? ¿Qué sí, no pasó? Sé, ¿Qué sí, pasó? Sí, se van a señalar. ¿verdad? Hay que hablar con Mario Romay que te consiga un buen canje. ¿Qué pasó? ¿No? <risa> sí, no sé qué está pasando. ¿verdad? Bueno, <risa> bueno eh, me decías de completarme la, cuando hablábamos de, de esta, en, digamos, este optimismo de, o esta creencia de que sí. todos los equipos salen a, a, a salir campeones. Sí, ni hablar. Me parece que si no arrancás Con esa mentalidad eh, como que pierde mucho eh, sentido. Eh. No, no importa acá eh, el tema de contra quién esté jugando, sino eh, lo fuerte que esté el equipo y cada obviamente cada jugador del equipo como para poder salir a la noche y, y hacerle el igual, igual a, a cualquier equipo. Claro. Que, creo que Pato está bien en, en la mentalidad que tiene y, y ojalá que todos los jugadores pensaran igual que él. Está muy bien, está muy bien eh, ¿Cómo es Daniel Cano? A ver, yo lo conozco hace muchos años eh, siendo asistente de distintos entrenadores es un entrenador de la zona de Formosa, de Paraguay de hecho estuvo hasta hace poquito con la selección este, digo ¿Cómo es Daniel Cano en el día a día? ¿Qué les pide? ¿Te sorprendió o no te sorprendió? ¿Lo conocías no lo conocías? No, no, yo la verdad que no lo conocía eh, obviamente acá en, en la Unión es muy conocido ...me han hablado muchísimas veces de él... ...pero yo no tenía la oportunidad... ...nunca tuve en estos años de estar en la Unión... ...de conocerlo... claro ...pero la verdad que me sorprendió... Es, eh, ...realmente una excelente persona... ...que está todo el tiempo de buen humor... Eh, ...siempre en buena disposición... ...para trabajar... ...es un entrenador que le gusta tener... ...relación con los jugadores... ...preguntarle cómo están... viste ...todo todo el tiempo está, en, está encima... Y, ...y quiere que estés bien... ...entonces me parece que ya partiendo de esa base... Eh, es buenísimo, yo pocas veces me ha tocado entrenadores de, de así, viste que, que tenés un, un entrenador que está tan pendiente de más allá del básquet de, si vos estás bien con tus cosas, viste, con, ah, vos. con tu vida personal y creo que eso al grupo le, le hace muy bien y, y nada, es un es, ya estás eh, partiendo de esa base ganando ya, ¿viste? Claro. se trabaja de otra forma de Hay buen clima todo el tiempo. Más allá, obviamente, si el resultado te acompaña o no. Eh, Nani, hemos perdido partidas. El otro día vos lo ves y, y está igual que siempre. Eh, con buena onda. Eh, obviamente que sabiendo que hay muchas cosas para corregir, para trabajar. Pero siempre con la mejor periposición. Que eso que lo hace que, mucho más llevadero, ¿no? No, ni hablar. Sí, sí. Parece que, como que, eh, que no parimos nunca, ¿viste? Claro. El clima que hay es de, de, siempre el de buena onda. Y, y el de estar todos en la misma sintonía como para trabajar de, de, en ese sentido, de, de, así, feliz. Y el que no se nota mucho, viste cuando hay un equipo que estado muy bien y hay algún que otro jugador que no está conforme, no está bien, no está, se nota. Entonces es como que entre todos empezamos a atraer a traer esos jugadores para que, que estén igual que nosotros. Eso está bueno, está bueno, generar un buen clima, siempre lo hablamos en 3x3, ¿no?, a la mañana cuando estamos con Conison, con, con Leo, con Julián al aire y hablamos eso, que la, la competencia es larga, los viajes son largos y el, el hecho de generar este buena eh, una buena química este está bueno porque hace mucho mejor la convivencia, ¿no? Sí, sí, sin duda sin duda, más allá de, de que está bueno que entre los jugadores me parece que la relación de, de los jugadores con el cuerpo técnico también es fundamental por esto que decís vos, porque la liga es larga porque hay momentos buenos, momentos malos y claro. me parece que los equipos que salen adelante son los que se llevan bien entre todos, cuerpo técnico, jugadores, eh, si se suman los dirigentes también está bueno eso porque te da otra confianza y otro... Así que me parece que está, por lo menos este año está, por ahora está muy muy lindo lo que está pasando acá con la mía. Eh, Jonathan, te pregunto a ver, más allá de que estás teniendo una un buen arranque de temporada no? como lo dijimos antes, ¿en qué momento estás de tu carrera? Viste que todos los jugadores saben más o menos este que en este momento puedo dar un salto de calidad estoy estancado, estoy en una meseta estoy mejor físicamente tengo esta meta, ¿cuál sería tu meta eh, siguiente? porque ya estás recontrainstalado como jugador en la Liga Nacional, por ahí tenés una meta superior a esa Este, me, gustaría, me gustaría saberla. Eh, te digo, la, la verdad no, no, no soy de pensar mucho esas cosas. Eh, yo me gusta más el, el día a día, me gusta más no pensar tanto futuro, no pensar claro. metas personales así. no La, la verdad es que me siento muy bien eh, físicamente, me siento bien con, con mi juego, eh, estoy con confianza... Eh, obviamente esto de, de ya conocer la liga, conocer los jugadores, eh, también jugás de, de otra manera, eh, siento que como que gané un respeto en la liga y eso también me, eh, me ayuda a, a jugar más, eh, no te digo relajado, pero eh, a divertirme un poco más, claro. y no, no, no jugar con, con tanta presión, tan tensionado y... Y nada, estoy en ese momento disfrutando de hoy, de, de disfrutando de, de la oportunidad que tengo acá en la Unión de, de tener un juego de, realmente de, de poder hacer lo que quiero, de, de tomar decisiones, de, de ser de protagonista y, y nada, pienso en esto nada más, en, en disfrutar. Después creo que eh, con el trabajo y haciendo las cosas bien uno no tiene techo, así que eh, la idea es esta, seguir este camino, seguir creciendo, obviamente que sé que tengo muchas cosas todavía para mejorar, para corregir y, y nada, estoy intentando día a día ser un, un jugador un poco mejor. Johnny, te agradecemos mucho el contacto, este bueno, lo mejor para lo que viene, ojalá que tengas, que sigas con esta con estas buena, buenas actuaciones, y ojalá que puedan poner a la Unión de Formosa donde ustedes crean que tenga que estar. ¿eh? Bueno, dale Fabi, muchas gracias. Te mando un abrazo bueno, enorme, grande. saludos a toda la banda ahí. Dale, dale. saludos. Bueno, la palabra de Jonathan Mandolado. ayer este la Unión de Formosa ganó de visitante en Concordia, frente a estudiantes, y johnny tuvo una muy buena actuación, 29 puntos, viene de hacer 27 pero no solamente es goleador, sino como decíamos, se anota siempre en, en varios rubros, rebotes, asistencias, este pelotas recuperadas, así que buen arranque de Super 20 para Jonathan Maldonado. Pausa y ya venimos en esto que es uno contra uno, estamos hasta las 13 aquí, en Radio Argentina y en Ucubo Radio, dale.